Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Gracias por el espacio para difundir el, el trabajo. Bueno, contanos cómo, cómo fueron estos, estos, este tiempo en pandemia y bueno, cómo se vienen、eh, organizando desde la Asamblea. Bueno, la, la verdad es que la pandemia, como en todas las organizaciones, fue, fue muy dura. Fue un aprendizaje constante ¿no? de, de cambiar los formatos de, de laburo, este, de reorganizarnos. De, bueno, de pensar estrategias para poder seguir acompañando y a la vez cuidándonos, ¿no? respetando las restricciones, entendiendo la situación sanitaria. Así que fue, digamos, un contexto bastante complejo para el trabajo de la Asamblea.、Eh, pero bueno, estuvimos, este, como siempre, acompañando casos de mujeres en situación de violencia, intercediendo con el Estado. A veces es. es, es Parte del trabajo de la Asamblea muchas veces es actuar de nexo, ¿no es cierto?, entre la compañera que lo necesita y las instituciones o los recursos que están disponibles y a veces se desconocen, o acompañar este, simplemente desde la presencia y desde el apoyo sororo, afectivo、eh, a quienes no están atravesando un buen momento, en articulación también con la Asamblea LGBT, más de Pilar. Estuvimos haciendo entrega de bolsones alimentarios, y bueno, un poco en eso se, se nos fueron estos años.、Uh -huh. Aparte del trabajo que hacemos siempre, como en este caso el 3 de junio, de visibilizar las fechas que son, digamos, importantes para la lucha feminista.、Uh -huh. En este contexto de, de pandemia,、eh, han notado, eh, bueno, eh, mayor eh, consultas para, para la asamblea, han tenido que acompañar a más、eh, mujeres. Sí, la verdad que en ambas asambleas, yo pertenezco a que te nombraba también la asamblea LGBT, en ambas hemos notado un aumento ¿no? de la violencia machista, también es un aumento en general de la pobreza, ¿no? y esto siempre genera digamos, contextos de, de, mayor, de mayor violencia por la situación, de angustia, de estrés, ¿no es cierto?、Eh, De imposibilidad, de impotencia que atraviesa la comunidad. Así que sí, la verdad que lamentablemente hemos visto que, que han aumentado los casos. Por eso decimos que, por ejemplo, que los femicidios son otra pandemia, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Sí, sí, sí, sin duda.、Eh, y por eso esa es la, la importancia de, de visibilizar estas, estas fechas, ¿no?、Eh, que se han podido mantener en, en el tiempo, a pesar de, bueno, de, de esta situación actual que tenemos hoy en día. Claro, sí, to totalmente. O sea, no, para nosotras, las mujeres y las feministas, o les feministas, porque hay compañeros que, que también lo son,、eh, es fundamental mantener en la agenda pública、eh, el problema de la violencia de género、eh, que atraviesa toda, ¿no? a toda nuestra comunidad, desde que existe el patriarcado, vamos a decir,、uh -huh. eh, por ejemplo, y seguir acompañando ¿no? los procesos que también hacen los gobiernos, los estados. Los intentos de, de acompañar, de evolucionar en este sentido, bueno, por ejemplo, fue la lucha por el aborto, que, que tampoco se dejó de lado y, y en la que estuvimos participando todo el año pasado, que bueno, ahora es ley y que ahora hay que seguir militando y acompañando, porque si bien logramos que sea ley,、eh, otra de las temáticas que siempre surgen y, y resurgen. Es que en los centros de salud todavía no, no es tan fácil en realidad acceder al derecho. Hay mucha objeción de conciencia, mucha presión este, social sobre l o s m é d i c o s que sí realizan abortos. Entonces, bueno, ahí hay que seguir haciendo un gran trabajo cultural y político para que realmente los derechos estén garantizados para todos. Bien. Pilar, que no suele tener muchas movilizaciones,、eh, no, no es un, un, un municipio en el que suelen haber movilizaciones, pero los 3J es un, una de las movilizaciones más,、eh, más populares que, que cuentan、eh, Pilar. ¿Cómo se preparan para, para este año? Bueno, este año teníamos planeada toda una agenda de actividades que decidimos. Restringir a lo virtual, o sea, acotamos el plano de acción porque entendemos que, que tenemos que cuidarnos entre todos, que parte de nuestra responsabilidad es esa, ¿no?、Uh -huh. Entonces, vamos a estar realizando una semana de actividades por, por bueno, por Zoom, no, por distintas plataformas virtuales, por Facebook, Zoom, Instagram,、uh -huh. eh, con conversatorios, con performance de compañeras, con. Este, charlas informativas en cuanto a lo que es IBE, ILE, feminismo comunitario, este, cómo acompañar casos de violencia, desde el acompañamiento, digamos, este, barrial, bueno, distintas temáticas que tienen que ver con nuestra lucha contra la violencia de género. Buenísimo. Esto entonces va a estar sucediendo desde las redes sociales, ¿verdad? Sí,、eh, estamos sí, para que nos encuentren en el Facebook de Asamblea de Mujeres Pilar.、Uh -huh. eh, lo mismo en Instagram, Asamblea de Mujeres Pilar.、Eh, pueden escribirnos en cualquiera de, los dos, este, en cualquiera de las o dos s en c u l l q u i e de r a a dos redes.、Uh -huh. O si querés, te puedo dejar también mi teléfono de contacto para con, cualquier compañera que quiera participar, compañero compañera que quiera participar o que quiera acercarse a la asamblea. Yo no tengo problema, dejo mi WhatsApp. Para que se comuniquen. Sí, sí, perfecto. Este, bueno, lo digo: es 11-5602-7262.、Eh, 11-5602-7262. Mi nombre es Melina, soy compa de la Asamblea, es una Asamblea horizontal. Así que quien quiera participar también de las actividades, y、si、por ahí no nos encuentre en las redes o quiera comunicarse directamente, se Puede comunicar con este teléfono o si conoce a otra compañera, con cualquier compañera, por supuesto. Bien, va a arrancar el viernes 4 a las 6 de la tarde, entonces desde Facebook, con la primera charla, cómo acompañar e intervenir casos de, de violencia, ¿verdad? Así es, exactamente. Bien, sí, el, el, el sábado 5、uh -huh. hay un,、um, también una charla, un conversatorio sobre ILE y IBE, sobre el contexto actual y sobre. Recurseros, digamos, para acceder a este derecho.、Uh -huh. El lunes 7 tenemos una, un cine de base que tiene que ver con feminismo, c o feminismo comunitario. Y e s t o vamos a cerrar la semana con una performance、perfecto. que se va a transmitir también en todas, las, en todas las plataformas. Perfecto, perfecto. Así que cualquier persona puede simplemente、eh, sumarse a esta、eh, actividad y de, bueno, desde allí、eh, ser parte de, de las actividades. Eh, de forma virtual. Así que bueno, 3J a través de、eh, redes. ¿Quieres volver a repetir las redes así la gente puede ya empezar a, a, a seguir? Dale, cómo no, te l a repito: es Asamblea de Mujeres Pilar en Facebook y en Instagram. Por ahora tenemos esas redes. Perfecto. Bueno, te agradecemos estos minutitos, Melina.、Eh, y bueno, y este año nos, nos encontraremos desde la virtualidad. Dale, gracias a ustedes por este espacio para difundir y por acompañar siempre. Saludos. Hasta luego.